Ah, es que alguien está marcando la Ciudad de México Pero... Gracias por colgar No, es que... No, no, no funciona si lo pongo en modo avión Porque no va a agarrar señal para internet Maldita sea Pero puedo bloquear llamadas A lo mejor sí ¿eh? Bueno, veremos en otro episodio Este... Hola Eh tal? Pues bienvenidos sean todos ustedes a este programa llamado Sangre Viva. Estamos en vivo en RadioCartoon.com. Ya saben, como todos los lunes a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, este este programa de Sangre Viva es el número 139. Eh, está, estamos a escasas 11 semanas, que ya van a contar como 10 a partir de, de hoy o de mañana o al rato. Estamos a 10 semanas, 11 semanas. Del especial de 150 del cual éste hemos hemos dicho eh, hemos prometido que tendremos 150 libros de regalo ah, en serio entonces eh, si sí, tendremos eh, pronto O bueno, cada vez más cerca, el especial de 150 programas, por lo cual tendremos 150 libros de regalo y tendremos, este como ya mencionamos, sopa de tortilla aquí para pues festejar el 150 y para todas aquellas personas que quieran acompañarnos haciendo, la, haciendo lectura o por ejemplo eh, participando con cualquier recomendación, ya sea que nos manden música, que vengan y participen o como quieran. Aquí estaremos, ya saben, los lunes a partir de las 7 de la tarde Aquí en la Rueda Cartonera y en vivo por RadioCartonMundo.com El día de hoy tenemos algunas efemérides Y para anunciarles vamos a hacer lectura el día de hoy De este libro que se llama Claro Oscuro Que es de María Elena de Anda Que no, no sé muy bien por qué, pero cuenta con un, una fotografía de otra persona Que se llama Esther esther Luz Gómez, eh, Guzmán No sé, se ve como una página ahí añadida al, al, al diseño editorial. No sé específicamente por qué, no se sé quién es la persona. Esperemos que tenga algo que ver con la, con la autora. Eh, si no, pues igual no pasa nada, pues. Pero eh, dista un poquito, eh, pues, de, de quién es, ¿no? Lo que me parece algo muy curioso y que no muchos libros lo tienen. Bueno, ya obviamente hoy en día ya ya ya no. Aunque quizás deberían algunos. Eh, trae esta hoja aquí el... Eh, al final este que, se, que es una fe de ratas De hecho eh, Viene de la página 118, 119 y 140 ¿no? Que ya casi nadie lo trae De hecho estoy casi seguro que nunca habías visto Una de estas Una fe de ratas ¿no? ah, Haz de cuenta que cuando la Cuando la gente se equivocaba Al hacer una impresión de, de sus libros Y luego ya que habían salido O sea ya ya se había hecho así como El tiraje y estas cosas este Pues ya no lo podían cambiar no entonces se acaban esta hojita que es como para decir oye, eh, pues la neta es que la cagué en dos tres palabras en, var en varias páginas y te voy a decir dónde te voy a decir qué dice en esa línea en tal página y te voy a poner abajo o te voy a poner allí cómo debería de decir ¿eh? entonces ahí dice pues no por ejemplo dice en la página 118 en la segunda línea dice eh, sintiendo su, su grandeza Y debe decir, sintiendo su grandeza. O sea, falta pues, ¿no? Entonces, eso es la fe de ratas, ¿no? Es como esa... Eh... Pues no sé, como, como decir, oye, ¿sabes que este Hay algunas cosas que no le vas a entender, pero es bien chistoso porque hay muchos libros hoy en día que, que siguen teniendo esas erratas en, en, en el texto, o sea, esas, esas faltas de ortografía o mal escrito cosas mal escritas y ya no tienen esto, o sea, simplemente los mandan así y los publican y ya, pero es como si, si se confiara demasiado en la cuestión tecnológica como para decir, ah, sí, ya lo... Eh, ya se revisó un montón de veces en la computadora Antes de imprimirse Pero de todos modos hubo ahí algún fallo En donde precisamente Que la palabra no necesariamente está mal escrita Pero no tiene el sentido De lo que debe decir Esa frase o esa línea ¿no? Entonces de, existe una errata Pero no, no es una falta de ortografía Ahí es donde Falla mucho últimamente también Pero este anteriormente los libros Tenían esta cosa Chistoso Es como, es como si hicieras un ensayo para la escuela. Y luego te dije, no, pero es que no se entiende y está todo mal. Y entonces, de una fe de ratas, mandas un ensayo ya bien hecho. Es como de, ah, no, es que en la línea 1 debería decir esto. En la 2 debería decir esto. En la 3 debería decir esto. En la 4, ajá, ¿no? Es como... Bueno, cada quien. Pero sí, este, este libro es el que vamos a leer el día de hoy. Se llama Claroscuro. Es un libro de poemas de Marielena de Anda. Y bueno... Este um, Algunas efemérides del día de hoy Tenemos precisamente que eh, Un 30 de agosto Sabes que no me acordaba Que agosto trae 31 Ajá Exacto, trae 31 ¿Por qué? sabe pero bueno este un 30 de agosto pero de 1797 nace la autora y bueno la escritora de eh, más famosa o más reconocida este en la historia y en el mundo por haber escrito el libro de eh, frankenstein o eh, pues sí eh, frankenstein estamos hablando de mary shelley ¿no? se dice no se tiene ahí como la, la anécdota ¿no? o la historia de que según esto este Su esposo y varios de sus amigos así también escritores ¿no? eh, hacían como estas pequeñas reuniones o tertulias pues ¿no? donde se ponían a discutir así cosas de arte y de literatura y así entonces alguien eh, entre ellos se les ocurrió ¿no? generar este textos ¿no? donde hubiese personajes o se tuviese la idea de, de por reflejar el miedo, ¿no? o reflejar así como eso, ¿no? en eh, algo de horror, algo de terror, ¿no? o que estaban hablando acerca de, de personajes, ¿no? que hayan conocido de la literatura de la literatura a través de, de todas sus lecturas, ¿no? Entonces, se supone que se hace como una especie de reto concurso de de a ver quién hace un texto acá, ¿no? y de entre los varios que salieron, ¿no? este ella ya entrega esta novela, ¿no? que es eh, Frankenstein, ¿no? Curioso es que desafortunadamente de forma popular eh, Frankenstein creen que, el, bueno muchas personas creen que Frankenstein es el, el monstruo y no, eh, o sea físicamente no lo es, ¿no? <ríe> o sea físicamente el, el monstruo, o sea la criatura es, es la criatura que no tiene nombre, ¿no? Pero, pero eh, Frankenstein es el doctor, eh, que es el que junta los pedazos, literal, los cose, los acomoda, este los electrifica, ¿no? Y, y ya, ¿no? Es, es, es ahí este interesante leerlo en la parte en donde el doctor está juntando los pedazos, ¿no? En, y se supone que las las manos las escogió como de un pianista, ¿no? Para que él tuviera las manos así como, como fuertes, pero... Pero no sé cómo bien formadas algo así menciona no entonces este la verdad sí es una muy buena recomendación Espere, esperemos traerlo este en algunas semanas la, la, la lectura de, de alguna parte de ese libro que ya ya lo hemos hecho anteriormente pero igual este sería bueno eh, recordarlo ¿no? Igual lo dejamos como este como recomendación incluso también como recomendación la, la película en, en blanco y negro no de frankenstein que la verdad es, es, es bastante buena ¿no? como cine eh, clásico no de horror y terror o de las criaturas de la, del pues sí como de las criaturas de, de terror ¿no? del cine clásico en blanco y negro pues está porque hay una de la momia está el, el, la captura del lago Este ¿Sí? Eh, que es que es que no me acuerdo cómo se llama completamente, pero eso es la criatura, es como la criatura del lago, el monstruo del lago, ¿no? Y el lago está obviamente está no, es que el, el del lago Ness es es ya más para acá. O sea, si sí es como como un mito, como una leyenda, si sí es como algo que alguna vez se supone que un güey se puso a investigar ahí porque le salió, la vio o algo así. Este, pero no, más bien como como el de la captura del, del lago es como en la película están eh, buscando como vestigios en, en, en el amazonas entonces se pierden como por un río y alguien por ahí encuentra este pues no sé como, como unas piedras ¿no? en donde vienen unas huellas y alguien dice no pero es que se parecen como a las de un pez, pero se ve la palma como de un hombre, ¿no? Entonces se si empieza a hacer la investigación y esto y lo otro, bla, bla, hace, hace poco hace como, cuando fue lo de lo de la exposición de, la, de las criaturas, de Guillermo del, del Toro, aquí en el, en el Musa ¿Fue el año pasado o fue hace dos años? No, fue hace dos años, ¿no? Eh, fue hace dos años. Hace dos años, eh, precisamente cuando estuvo eso, estuvo el ciclo de, de cine de, de horror y de terror y est estuvieron todas esas películas clásicas. Seguramente ahí estará así como en el archivo de, de la cartelera y ahí se puede ver, este por ejemplo... Eh, el nombre el nombre original el nombre completo de la película este quizá buscarlas también este por el director o por ejemplo por los actores no sé pero sí recomendado todo eso y, y la otra que es muy chido es que son películas que no son muy largas por lo mismo de o sea no sé si, si presupuesto o tamaño o qué sé yo producción pero son películas que duran una hora 20 una hora y media y así como con todo y créditos pues pero sí Búquenlos, eh, es muy buena. Seguramente alguna de esas estará en, en, en YouTube si encuentras, por ejemplo, la de la, las de vampiros donde sale Bela Lugosi, por ejemplo, o donde sale Vincent Price, también te encuentras algunas. Eh, la del hombre lobo esa sí sé que la encuentras en, en, en YouTube, por ejemplo. Esa sí y dura eso apenas como una hora 10 minutos, ¿no? Pero bueno, este recomendaciones varias, ¿no? Eh, tenemos también eh, que un 30 de agosto, pero ya con los números como cambiados, el otro, eh, el nacimiento de Mary Shelley es de 1797 y el nacimiento de Jens, Jens Ludwig, que es eh, el actual guitarrista y pues creo que siempre ha sido el guitarrista de Ed Guy, que es una banda alemana de power metal, que la verdad es, es buenísima, que sí vamos a poner el día de hoy. Eh, él nace en 1977 y pues, obviamente la banda ahorita está como en pausa, se supone que están generando pues ahí algo en el estudio, esperemos este, escucharlo pronto y sobre todo ojalá ojalá en algún momento lleguen a venir si es que este la humanidad se acostumbra a lo que le está pasando, que quién sabe, pero ya veremos, ya veremos ya han pasado un montón de pestes, ya han pasado un montón de, de cosas así graves, ¿no? pero bueno... Eh, ya veremos eh, Tenemos también que Un 30 de agosto Pero de 1985 Desafortunadamente fallecía La autora Taylor Catwin Que es, es muy curioso Porque dentro Obviamente del ambiente de la cuestión de la literatura Y de otro montón de cosas eh, Siempre fue como Como Trata, o sea, su, su literatura siempre se trató como de opacar por algunas editoriales y cosas así, pero porque veían que había otros autores que estaban sacando más o menos como el género, también así entre entre aventura, entre un poquito de romance y estas cosas, como de investigación. No necesariamente como como novela negra, no tan así, pero ella lo sé muy bien y siempre lo hizo muy bien, ¿no? Y entonces había otros autores que podrían podrían o pudieron o llegaron a ser opacados este por sus libros ¿no? en cu cuestión de ventas y todo esto pero bueno eh, a final de cuentas de todos sacó bastantes bastantes libros afortunadamente eh, títulos de algunos libros de taylor catwell tenemos por ejemplo el eh, Eh, great lion of gold eh, todos estos nombres a mí me suena como que serían o han sido o, o, o podrían si es que a alguien se le ocurre como buenas adaptaciones de películas de acción o algo así eh, tenemos eh, capitanes y reyes tenemos la ciudad fuerte eh, tenemos el, el pilar de acero eh, el amor viene al último no eh, responder a un hombre el testimonio de dos hombres y ¿no? Este lado de la inocencia. O sea, son varios títulos de libros de, de Lord Cadwell. La verdad también es, es muy buena. y es, es, es interesante leerla bastante. Ella desafortunadamente fallece en 1985 de una falla que tiene ya así como respiratoria después de batallar algunos años con el cáncer. Y bueno, desafortunadamente este Pues se va ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las recomendaciones Y eh, efemérides, efemérides Que tenemos el día de hoy Para arrancar el programa Tendremos eh, la primera canción De Ed Guy Precisamente por el cumpleaños De eh, Jens Ludwig Y bueno, arrancaremos Quiero yo con Pues así como las mandamos Arrancaremos con con algo de su De su segundo álbum eh, El primero eh, El primero después lo retoman Que es de Savage Poetry, pero el primer Savage Poetry, de hecho, suena muy, muy, muy más como trash, cosas pues que no tiene nada de malo, pero es, es bien cura porque después, hasta años, varios, varios años después, en el 2000, lo retoman y lo sacan especialmente más power y con otra edición de sonido. Los dos discos son muy buenos, pero son exactamente las mismas canciones. ¿No? O sea, tienen arreglos un poquito distintos Pero todo lo demás es igual Y este disco es el que está en medio de esos dos El disco eh, Bueno, vamos a escuchar esto Que se llama Angel Rebellion, eh, Angel Rebellion Y eh, Regresamos con más de A Sangre Viva Aquí en RadioCartan.com Música In the silence there's a fear It's growing stronger with every breath I take Fire inside that drives me in A haunt of darkness that makes me stay awake Is the force to bring me joy? Life on fire No, ¿Cómo que eso? No, le faltaba ¿Sí? ¿Qué? Rayos, o sea que ya estamos acá otra vez Ah bueno well. ah. a, a eso le hace falta A ese video Le hacen falta como Como 8 segundos Así, ah, así tan me la sé Que le faltan como ocho segundos Oye, oye sí es cierto viste lo del pobre este timmy tommy tommy chale ¿no? bueno si los que nos escuchan este hoy o mañana o quien sea cuando escuchen este eh, programa ¿no? o podcast o lo que sea que sea esto es esto es mir no tommy sí entonces Tommy 11 sí Sí, algo sí Bueno, pues este ¿cómo? Es que eso, ¿no? este Probablemente Si sí se encuentra en un lugar mejor que nosotros ¿no? Pero pues Esperemos que El resto de su familia se encuentre bien pues ¿no? Esperemos Visión del hombre. A la mitad del siglo 20. ¿Cuántos rostros he visto con las cuencas vacías y cuántos pechos mustios sin la entraña latente? ¿Cuánta quietud de muerte en la en la urbe que agita sus tentáculos máquina y soliento de piedra? Cómo rompe el silbato la canción de la nube y cómo es solitaria la rosa y la paloma porque ciego está el hombre sin amor ni poema y transita horcajadas en la epidermis, tierra solidaria de auroras con su propia anatema porque ya se ha perdido bajo la noche espesa que amasa luna y soles porque se desintegra en esa masa informe de su existencia autómata ya no sabe mirar Ya no sabe sentir, ya no sabe palpar la suavidad del sueño, ya se han ido secando, calcinadas de acero, su sonrisa y sus lágrimas, porque casi está muerto, porque ya no se palpa su carne de lucero, porque ya no se atreve a rasgar el misterio de la vida que canta y fluye como venero ante la vara, ante la vara mágica del amor verdadero. El hombre se aniquila. Se pierde entre la noche solitario de auroras, con la entraña vacía. ¿Quién sabe lo que vea? Se coaguló la estrella en su sangre de cosmos. Un espanto de pena desgarró el Ecuador y desgarró los polos. Se abrieron las arterias al cauce del eterno. Y peña sobre peña se derrumbó en estruendo, sin sueño y sin poema. Con ese grito ronco, espasmódico y sordo que sube de la entraña y antecede a la puerta. A la única puerta por donde entramos todos. Su tiempo no es mi tiempo, ni mi dolor es suyo. Mi sangre se licúa mientras la suya es gélida. Y su voz y mi voz ya no son paralelas. ¿Quién sabe lo que vea? Ansiedad, ansiedad, pero qué ansío, a dónde van mis ansias, quiero llenar las ánforas de mi interior vacío, pero de qué llenarlas, esqueletos de luz son las palabras, huecos armonizantes en su pauta, que no me dicen nada, porque ellas nada cantan, nada, y en esa nada existo, Quiero romper cadenas, pero estoy desatada, desatada al silencio y a la luz de las palabras, y lucho por mis ansias, luchando con la nada. Nada. Solo sombra. esa sombra misteriosa que divisé en la banqueta, no fue más que sombra inquieta de mi mente cabilosa. Quise ver en la negrura de su esbeltez la silueta, y es de un árbol la figura proyectada en la banqueta. Y esta noche, que es de luna, ya no miro su silueta, miro el árbol, sombra bruna, proyectado en la banqueta. Olvido sombra de tu luz percibo y entre tu sombra y mi sombra hay un estrecho camino me olvidas sí y es por eso que tu luz de que de tu luz solo hay sombra solo silencio y olvido si de roca hubiera sido tu corazón fuera blando para lo duro que ha sido tríptico tú eres mar yo soy la espuma tú eres viento yo soy la brisa tú eres luz y yo la sombra en proyección de la vida tú eres el tronco potente yo la ramazón que anida tú crepúsculo candente yo soy alba amanecida y entre el alba y el crepúsculo tendido el puente del día tú eres fuego y Yo el calor, tú la fe, yo la esperanza. Y entre los dos, el amor, tríptico que se entrelaza y nos enlaza a los dos. Secreto Es fuerza que te diga mi secreto, que así voy a ti, como el perfume de la rosa al viento, como la madre selva al tronco de un abeto, como así daba la sombra a la luz que la proyecta, como la gota de agua que se funde en otra gota y que es de ella fragmento. Así de voy a ti porque te quiero, aunque sé que mi amor es solo para ti un efecto. ¿Qué culpa tiene el viento de llevarse el perfume de la rosa? Ni que el tronco de alimentar la planta, ni la luz de dar sombra, ni el agua de ser agua, Y, sin embargo, el viento se perfuma con la rosa, el tronco se engalana con la planta, la luz se manifiesta por la sombra y el agua es dichosa de ser agua. Y tú, que para mí fuiste luz, viento, agua y abeto, no supiste entender mi gran secreto. Nostalgia, mi nostalgia consume las horas que palpita el día, es fantasma de acero que tuerce mi alegría, tu existencia se aleja no sé por qué otros mundos que son diferentes al mío, mi silencio se queja con silencios profundos y tengo mucho frío, que larga perspectiva de las horas contigo, tu existencia se aleja, pareces mi enemigo, te busco, te busco y estoy aquí, absorta de idealismo, con un paso al abismo del hoy y del mañana, con la mirada inquieta buscándote en la sombra de mi propia silueta, buscándote en la luz y en la existencia y en la clara presencia de mi anhelo más íntimo, buscándote en la abierta y cerrada pupila de mis ojos que aman lo universal y lo grande y lo mínimo que la rosa, el pedernal y los abrojos. Buscándote en el abstracto de mi ser y no ser, de mi estar y no estar, a tu contacto y en mí misma, como un trasunto de mi verdad, verdad, que fluye en la marisma de mis playas secretas. Buscándote en las grietas de mi entraña cordial, buscándote en el prisma de sabia iridescencia, que coloree mi esencia y calcine mi mal. Te busco, sí, te busco para mis horas tristes, para mis horas buenas, para mis huracanes y mis playas serenas. Te busco para intérprete de mi fugaz anhelo de ser consubstancial al ritmo de tus hálitos y a tu propia verdad. Te busco para hundirme y hundirme en las pupilas del viento y de la nada y volver reintegrada a mi propio sitial. Te busco, como el cauce al declive infinito, que voluptuoso y dócil va rodando hacia el mar. Te busco para entonces, para hoy y mañana, para mis inquietudes, para mi eternidad. Eh, eh, ¿Qué tiempo qué tiempo andamos? 37. 37. Es bien cura porque este otro texto se llama Prisionero y sería como como para haber mandado la canción de Prisionero de Ángeles del Infierno, este porque es como si fuera la otra parte, o sea, como que este es el, el, el poema, y luego la canción sería como la contestación al poema, pero, oh, bueno, no la vamos a poner el día de hoy, pero escúchenla, este Ángeles del Infierno, la canción se llama Prisionero, pero el día de hoy estamos escuchando It guy porque es cumpleaños de Jens Ludwig, Ludwig, que es el guitarrista de la banda, por lo que vamos a escuchar la segunda canción del día de hoy, este... Pero sin, no, sin antes decirles que obviamente vamos a regalar libro. este Porque toda la semana regalamos libro. Entonces el día de hoy vamos a regalar esto. Que se llama De la Marimba al Son y Otros Cuentos. Es una antología de Heraclio Cepeda. Si no lo conocían, el día de hoy pueden adquirir este libro. Ya saben, la pregunta es muy sencilla. La diremos casi o al final del programa para que estén atentos. Entonces eso lo vamos a regalar el día de hoy. Vamos a regresar con más de María Elena de Anda, pero vamos a mandar esto que se llama de Headless Game de Edgay y regresamos con más aquí en RadioCartan.com dream! ¿No te toca ir a la escuela o, o no te mandaron o no pienses así o algo así? No, o sea, cualquiera de las tres está bien, pues. ¿No? ¿Las tres al mismo tiempo? O sea, sigue siendo en línea el... el... Ah, qué bueno. Es que... O sea, está ahí la noticia, ¿no? Y, y la verdad sí... si sí es, si sí parece y creo que en efecto es... Eh pues inconsciente, ¿no? Mandar a los a los niños, a los chicos a, a clases de nuevo y, pues, esas hasta borrarlos en un solo espacio, pues, ¿no? Obviamente también está mal, pues, ¿no? El montón de eventos y otras cosas que estén sucediendo que que no estén, obviamente, acatando ciertas medidas, ¿no? Y en este caso, pues, como se te ocurre, no? Que cientos de miles, de millones de niños, ¿no? Este, a lo largo de, no sé, de diferentes países regresan a clases como... No, no, no puede suceder, ¿no? Pero bueno, este, ojalá que todos se encuentren bien en casa, este, si no quieren ir a la escuela, la neta, o sea, como como de estudio sí, pero como de presencial, este, pues supongo que a menos de que los obliguen, pues, ¿no? O algo, no sé, pero ojalá que que, que no se vean en esa situación, pues, en donde en casa les digan, no, es que... Eh, No, no, te, no te podemos decir sinceramente que no te queremos este tener más aquí Porque ya nos tienes bien hartos, porque todos estamos bien hartos de estar medianamente encerrados Pero este sí si estaría bien que regreses a clases, ¿no? Pero bueno, ya veremos Hablando de eso, de estar encerrados, ¿no? Este poema de María Elena de Anda con el que íbamos a regresar Se llama precisamente Prisionero ¿no? Que comentábamos que podría ser como la primera parte de un poema O, bueno, o sea, este lo es, pero que la contestación quizás sería algo parecido a lo que escribieron como canción la banda española Ángeles del Infierno, que la canción también se llama Prisionero. Búsquenla, escúchenla, ya la hemos puesto aquí en el programa, este pero bueno, este poema se llama Prisionero. Tú quedaste prisionero en el redil de mis sueños, que tibia estaba la tarde y y que ajeno a mis deseos cuando te hice prisionero. Y mientras apacentabas tu libertad, sin linderos, yo te perseguí callada acechando en los senderos para hacerte prisionero, y aquí estás, copo de nieve y cordero en el redil de mis sueños. Te abrevarás en mis fuentes y te daré trigo fresco. Adornaré mis cabellos con amapolas silvestres, Y un ramo de margaritas Estarán sobre mi pecho Mientras seas tú Mi prisionero Pero si un día no quisieras estar De mi prisionero Si en mis fuentes no te abrevas Ni quieres ya trigo fresco Dejaré que se deshojen las amapolas Al viento Deshojaré margaritas Como la niña del cuento Y se secarán las fuentes en el redil de mis sueños Porque ya no estarás prisionero entonces te dicen, ah, este, vamos a tal lado Carlos ¿no? entonces Carlos está esperando allí este, en la parada del camión donde dijeron que lo iban a ver para de irse y si estuviste esperando mucho tiempo y le dices, bueno esperarte, hoy como ayer como siempre, con mi esperanza en la esfera redonda y plana del tiempo que circula por mis venas cada minuto que pasa, cada zig zag en la espera A gigante en mí tu imagen, tu imagen no verdadera. Ilusión nueva y antigua, sabor de angustia y de pena. Dolor de mi amarga espera, que esperarte es mi condena. Imagínate que le dices eso a alguien que te dice, ah, estuviste esperando mucho ahí en la parada del camión. Y que se queda así. <risa> <risa> <risa> úsalo, úsalo, puede después suceder un día. Y si no, este, no, este sí sería como muy, el texto se llama insensatez. Qué insensatez de amarte, qué locura, qué intensa afición de estarte mirando siempre, qué ganas de no haberte conocido jamás. A veces cuánta tristeza invade mi corazón lastimado y a veces qué alegría. ¡Qué obstinado afán de quererte! ¡Te quiero! ¡No sé por qué! ¡Mi corazón no lo entiende y siento que se desprende y vuela donde tú estás! ¡Te quiero! ¡No sé por qué! ¡Qué ganarías! ¡Y qué garantías! ¡Qué promesa! ¡Qué fin persigo al quererte! ¡Y sin embargo! ¡Te quiero! ¡Te quiero tan fuertemente! ¡Qué que si esto no tiene un fin, tal vez su fin sea mi muerte, y cuando ella me estremezca, cuando ella ciegue mis ojos, mis labios cierre y mi oído, tal vez lanzaré un quejido de, de tu nombre, se entienda, sufro tanto, tanto espero que no sé por qué no muero, no sé por qué aún así te quiero, A pesar de que se estruja mi corazón de amargura Tiene un dejo de dulzura mi amargo padecimiento Cómo siento Cuánta pena Qué magnitud Qué ajena Y enajena a mi cerebro y mis sentidos Y cómo quedan diluidos en este mar de amargura Te quiero No sé por qué Ni tampoco lo que espero Y sufro porque no muero No sé por qué aún así te quiero. ¿Mm? Como cuando estabas en la secundaria, ¿no? Y mandabas este tus cartitas anónimas que todo el mundo sabía que se las habías puesto bajo de la banca porque todo el mundo te vio, pero según tú fuiste demasiado rápido y de todo te tropezaste y hiciste un pinche ruidajo con la banca. Y fue como de... Ah, oh, es que ella me dijo que la pusiera. Entonces, <risa> no, o sea... Pero, o sea, si te gustó, sí lo escribí yo. Si no te gustó, alguien me dijo que lo pusiera ahí. por eso muy curioso que este poema, no, se llame Blanco, este... Yo solamente, o sea, obviamente hay muchísimos poemas que se llamarán igual este o que tengan el mismo título, ¿no? pero no sé, me recuerda el, el poema eh, blanco de Octavio Paz que tiene un montón de hojas y que está este, construido de una forma que tiene entre seis y siete lecturas distintas, un solo poema, pero bueno, eh, esto sobre todo es porque es de la parte de, o la sección del libro que se llama Policromía y tiene eh, poemas a cada uno de los colores. Es eh, me parece muy interesante porque hace hace como unos 3, 4 meses este le presentaba, bueno, le pasé a a Paty un texto que escribí que se llama Amarillo. Creo que no sé si esta autora tiene algo aquí que se llama Amarillo. Tiene negro, rojo, verde, azul, este, ¿eh? bueno, blanco blanco es el afirmativo de todos los colores y blanca soy para ti porque siempre hayas en mi vibración afirmativa todas tus vibraciones somos un mismo matiz polícromos en el tiempo con todas sus variaciones somos dos gotas iguales en este mar de la vida somos dos almas gemelas que anhelantes de belleza encontramos al amor somos del mismo color Soy tu espejo y soy tu imagen, tú eres mi imagen y espejo, mis inquietudes te, in te inquietan, me inquietan tus inquietudes, por eso soy para ti, blanca, y tan blanca soy como el blanco afirmamento es de todos los colores, porque siempre hayas en mí vibración afirmativa a todas tus vibraciones. Azul, que también de hecho hay un poema de Rubén Darío que se llama Azul. Es como, bueno, referencias por todos lados. ¿no? Estaba la noche azul, azul de claro de luna como el color de mi anhelo de hallar un yo como el mío. Y en mi loco desvarío cogí un pedazo de cielo y me puse a contemplarle. Era una seda azul de transparencia diáfana envolvente. Jugué con ella entre mi pensamiento y sentí vagamente la distancia y el tiempo. Después, ¿quién sabe? Me sentí luminosa y transparente y eligeré mi paso. Yo vagaba sin rumbo en el espacio sintiéndome lejana a la materia. Qué extraña me sentí envuelta en esa seda azul. Un solo yo tenía, tan claro y transparente como la misma luz. Y ligero y volátil como el viento Que todo lo veía y todo lo abarcaba desde el pensamiento Pero sin ruido ni silencio Sin forma ni color Sin distancia ni tiempo De pronto me encontré frente a ti Te miré largamente y eras tan claro y transparente como la luz misma Y ligero y volátil como el viento También ibas envuelto en una seda azul como la mía ¡Qué alegría! tú, tú y yo, tú yo frente a mí, tú yo frente a mí yo, eran los dos iguales, los dos de igual matiz, y me sentí feliz, después volví a mirarme, y al mirarme encontré, que aquella seda azul que me envolvía, tornabas en rosada, rosada como el alba, era que amanecía, el azul de mi, de mi anhelo se desaparecía, entre el pedazo de cielo que tornabas rosado y yo estaba feliz porque te había encontrado. Rojo. Como los corazones rojos de las barajas nuevas, como el rojo brillante de las gemas, como ráfaga ardiente tendiente, encendida en el celaje de una tarde caliente, rojo, encendido de locura yo tenía el corazón, que palpitar violento, qué extensa sifonía de notas tan brillantes, catarata volcada sobre el peñasco mismo de mi, de mi imaginación, era fogata ardiente que sube a lengüetazos una y otra corriente de nuestra vibración, era la dormidera roja que aletarga, envenena y aprisiona bajo tu fuerte acción era un clavel encarnado rojo clavel reventado en un espléndido día me quisiste y te quería y por eso yo tenía encendida la locura de este clavel corazón se ¿Sí hacía un texto que se llama amarillo amarillo como los campos extensos de hierba seca amarilla, pálida, enferma, sin vida, tenía el alma entristecida mientras tu ausencia duró. Cogí el girasol del tiempo que era también amarillo, amarillo de su deslavado color, y me puse a deshojarlo sintiendo que me moría. En cada hoja presentía que había perdido tu amor. Te alejaste y no sabía por qué, ni si volverías, como los campos extensos de cerca hierba amarilla, tenía el alma entristecida, todo parecía sin vida, mientras tu ausencia duró. Negro Cuando de veras te vayas, cuando te alejes de mí, seré una estatua de piedra, fría, inmóvil y sin vida, Me quedaré entristecida con negra noche en el alma Mas no te inquiete mi pena Ni me quede tan triste Lo que se niega Es que existe y tú existirías en mi alma Con el negro negativo de los colores de tu alma De negro nunca vestí En el ropaje del alma Pero vestiré de negro cuando te alejes de mí Cuando de veras te vayas Estaré negra y tan negra como el negro como es negro el negativo de vibración del color. Porque faltándome tú, también faltará el amor. Mas no te inquiete mi pena, ni que me quede tan triste. Lo que se niega es que existe y tú existirás en mi alma. Con el negro negativo de los colores de tu alma. Y si mi afirmación yo fui de todas tus vibraciones, como el blanco afirmativo, es de todos los colores, cuando te alejes de mí, cuando de veras te vayas, será viva negación de los colores de tu alma, eterna noche sin día, porque faltándome tú, me faltará la alegría, mas no te inquiete mi pena, ni que me quede tan triste, lo que se niega, es que existe, Y tú en mi alma con el negro negativo de los colores de tu alma. O sea, está, está heavy, ¿no? Está, está pesado. ¿Qué, ¿Qué tiempo tenemos hoy? 58. Vaya, vaya. Yo creo que... En otra lectura este sabemos este que se llama poema castellano que sí es un poquito extenso pero bueno este nuestra es la lectura que hicimos el día de hoy este poemario que se llama claro oscuro eh, la verdad me, me parece muy, muy muy bueno muy interesante este sobre todo en la parte de la policromía como realmente pues no sé, es como decir que se siente el color cuando estás leyendo el, el, el texto, ¿no? Que habla cada uno de los colores. Eh, porque no solamente es es hablarlo, ¿no? Sino más bien como que precisamente en cada una de las cosas que se sienta que eso es de ese color. Sí, o sea, no, no que se vea. Porque verlo ya sabes que es de ese color, pero que se sienta que algo es de ese color, ¿no? Cuando está hablando de que algo está seco, Y que se siente como amarillo es que es es eso o sea hay otras cosas que pueden ser amarillas que no necesariamente están secas ¿no? y en este caso es algo que está amarillo que se siente seco ah, ¿no? es como el, el buen juego no de de, de la imagen pero bueno este búsque a marilina de anda la verdad esté muy muy buena escritora El, este poema este poemario perdón se llama claro oscuro este esto está publicado aquí en méxico en 1958 hace poquito hace, hace bien breve de tiempo y bueno, este coment les comentaba anteriormente, antes del segundo corte, que el día de hoy vamos a regalar este libro que se llama de la marimba al son y otros cuentos que es una antología de cuentos de Heráclos Cepeda, es esto que tenemos aquí okay. Okay. azul chiclamino literal azul chiclamino sin patinón de mosca y esas cosas no, no te tocó nada de eso ¿verdad? no, no, no sabes sé ni de qué estoy hablando verdad teleautos no No lo veas, así no lo veas, sol, sol, solo tienes que saber que existe, que había un señor este eh, medio depravadón que que vendía autos por televisión, en, así como seminuevos sin en ofertas, y entonces salía algún auto y decía que era azul chiclamino, ¿no? que quién sabe si existe realmente el color, y luego decía, o sea, un sonido como como que algo se talla, así como... Como cuando tienen las manos como muy secas Y las pasas por una superficie Y hace como un chirrido o algo así Entonces eso hacía con la boca Y luego decía, no tiene ni un patinón de mosca de Que según esto estaba O muy limpio o muy nuevo, ¿no? Pero bueno, cada quien ¿no? Este, la cosa es que Es como del color de este libro eh, Vamos a regalar esto de Heraclusepedal Lo recuerdo es una antología de cuentos Y la pregunta es muy sencilla Muy muy sencilla Eh, díganos cuáles son ah es que dios obviamente dentro de la escala cromática habrá muy cosas muy muy directas no es así como de bueno pero sí es que hablando de policromía ¿no? y que hay textos que toman este su título de ahí y su digamos como su ambiente ¿no? eh, díganos cuáles son sus cuatro textos favoritos que tengan como título el nombre de un color digo acabo de decir varios pues no y de hecho casi casi es como de que eh, ah, es que tal poema que se llama ah, como esto no ah, hay un cuento que se llama tal no ah, hay una novela que se llama ah, como esto no entonces díganos eh, cuáles son sus cuatro eh, textos o poemas no que tengan nombres de, tilos, de títulos que sean sus favoritos y pues ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es una antología de cuentos de Heraclu Cepeda, llamada de la Marín Balzón y otros cuentos y pues, este solo para recordarles que este es el programa número 139 de Sangre Viva estamos transmitiendo en vivo por Radio Cartón Com, eh, dentro de ...algunas semanas... ¿no? ...en el programa del especial de 150... ...tendremos 150 libros de regalo... ...y tendremos este la posibilidad de traer... Eh, ...pues un hoyo en donde... ...sopa de tortilla... ...para todos aquellos que quieran... este ...visitarnos y participar ese día... Eh, ...pues los dejaremos con una última canción... ...pero les repito... ...la pregunta del día de hoy... ...es muy sencilla para ganarse... ...esta antología de cuentos de la Cepeda... ...díganos cuáles son sus cuatro textos favoritos que de título lleven algún el nombre de algún color y ya. Sencillo. Ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros comentando este video aquí abajo, pueden mandarnos directamente un mensaje en Instagram en la página de A Sangre Viva, ponen la Sangre Viva y aparece la página de A Sangre Viva Programa y se meten también en Facebook, este en la página de A Sangre Viva y ahí también nos mandan un comentario o un post, lo que sea y pues listo. Eh, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan, esperemos que eh, se encuentren lo mejor posible ya sea en casa, no esperemos que, que no sea porque los hayan obligado a ir a clases, pero bueno, este los dejaremos con una última canción de Ed Guy, ¿no? porque efemérides de que hoy es cumpleaños de su guitarrista que se llama James Lud Ludwig y pues nada, este esto se llama Welcome Fighting, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde aquí en RadioCartón.com Gracias Carlos Cheo